Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia abierta que en este Día Mundial del Medio Ambiente queríamos tener una visión una perspectiva cómo se analiza la situación a nivel del de Gobierno Nacional y estuvimos hablando con el subsecretario del Ministerio de Ambiente. Pero también queremos ver cómo se analiza toda esta realidad en lo que tiene que ver con el ámbito departamental. Y por eso estamos convocando a un representante de la Junta Departamental de Maldonado, al Edil Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, justamente de eh, la Junta de nuestro departamento. Y es por eso que convocamos a Carlos Estejano. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Eh, quiero, en primer lugar, eh, darle un saludo a toda la audiencia de Frecuencia Abierta. Gracias. Y bueno, estamos en el Día del Medio Ambiente. Y un día que yo creo que, hay que empezar a, a tomar una reflexión en serio y sobre todo eh, por, tenemos que empezar a educar en forma distinta eh, a la gente porque muchos de, de los problemas que hoy estamos viviendo es por falta de conocimiento y también eh, es un desconocimiento a nivel mundial, ya o sea, no es ni siquiera local ni, ni de gobierno, es un desconocimiento a nivel mundial que hay sobre cómo tratar el medio ambiente, que es como un, que estuviéramos en una cápsula que, que se traslada por el espacio y tenemos que cuidarlo porque no, no tenemos otra alternativa tampoco. Carlos, déjame contarle a los oyentes que te convocamos, bueno, por supuesto, porque eres Edil, Edil, porque eres este, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la, Inten de la Junta Departamental de Maldonado, sí. pero también porque sabemos que este es un tema que te apasiona y que en muchísimas claro. oportunidades te hemos escuchado en los plenarios de la Junta Departamental hablar de temas que hacen justamente a a la importancia del medio ambiente, pero a tu preocupación por lo que se pueda estar viniendo y que de repente no estamos haciendo las cosas como corresponde. Así que, Exactamente. Y, y más en el momento que estamos viviendo. Yo recuerdo que una vez, mirá vos, no, te he escuchado muchas veces, pero sí. mi, mirá lo que, lo que me quedó, y no se me olvidó más nunca, un día que en tu exposición hablaste de la temperatura del agua para tomar el mate. Sí. Sí, sí. sí. Y dijiste sí. y explicaste por qué no, no era lo mismo que el agua hirviera o no hirviera, en definitiva, para el bien o, o mal de, en nuestro organismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí. te sé, te sé un, una persona eh, comprometida con el tema y, y además este, interesado específica y especialmente en este tema. Por eso también queríamos que hoy, en el Día Mundial de, del Medio Ambiente, la conversación para analizar un poquito la realidad del departamento sobre este tema fuera contigo. Hecha la aclaración, te sigo escuchando. Muy bien. Eh, yo iría un poquito más allá. A ver. Eh, no solamente... El, el departamento nuestro, tenemos la suerte de vivir en un lugar donde se controla bastante el medio ambiente. En primer lugar. Eh, Tal vez eh, si miramos otras ciudades del, del propio país, estamos eh, bien arriba nosotros. El tema es que eh, hay un desconocimiento prácticamente a nivel mundial que eh, hoy está golpeando. Fíjate que, por ejemplo, ahora estamos con problemas eh, hídricos, de déficit hídrico, hace tres años. Eh, estamos eh, en un eh, momento en el cual Montevideo ya eh, tiene muy poca agua dulce y por eso hoy la salada es, se está eh, distribuyendo. Evidentemente la, la entrada de agua salada en, en los ríos eh, hace que haya que distribuirla. Pero eh, todo eso es consecuencia... De que no, no, no estamos haciendo los deberes. A nivel mundial, hoy se sigue consumiendo los combustibles fósiles. Somos eh, eh, prácticamente esclavos de el uso del combustible fósil. Cuando hoy los científicos, el 75% de los científicos del mundo, te dicen que hay que cortar con esa tendencia. ¿Por qué no se corta? Y bueno, estamos eh, en la lucha siempre de... De, de eso de qué es mejor eh, si lo económico o lo ambiental, hoy yo creo que no tenemos ninguna opción en ese aspecto, estamos viendo cambios drásticos, drásticos en la temperatura eh, en, en la parte hidrológica eh, en las precipitaciones eh, tenemos que tomar medidas pero urgentísimas eh, ahora ¿Qué pasa? La población tampoco está preparada. No tiene, eh, eh, no, no, no la han preparado eh, en forma, eh, la, la educación y todo, no, no le ha llegado. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjate, Jorge, eh, nos educan según el conocimiento de una parte de nuestra historia. Y nuestra historia empieza cuando empieza la escritura y todo eso. Son unos 4.000 años, pero de ahí para atrás eh, no se enseña nada. Y, y de ahí para atrás está la explicación de todos estos cambios. Entonces, eh, si no empezamos a difundir lo que muchos científicos ya han eh, asegurado y, y, y son cosas eh, mucho más importantes que, lo, que la educación que hemos tenido hasta ahora, Bueno, estamos en un grave problema, ¿no? Eh, fíjate que ahora se está diciendo que vamos a... que Argentina, por ejemplo, no, no va a hacer más autos eh, a combustión en el 2035. Tampoco Alemania, muchos países. Pero llegaremos al 2035 en, en este aumento de temperaturas, cambios climáticos y demás. Yo le pongo una gran duda... Realmente eh, creo que el tema este hay que encararlo mucho más, más aceleradamente de lo que se está haciendo y eh, voy a seguir hablando en la Junta Departamental y voy a pro empezar a profundizar estos temas y sobre todo quiero que la Comisión de Medio Ambiente, de eh, nuestro cuerpo, haga todo una exposición que vayan eh, las escuelas a ver cuál es la verdadera historia que tenemos que saber bien yo, yo sí no yo eh, yo eso lo no entiendo Carlos pero sí. creo creo que fundamentalmente también uh -huh. si bien todo el planeta es importante sí. para nosotros no solamente este lugar es importante porque vivimos acá porque es el nuestro es donde desarrollamos nuestra vida sino uh -huh. que básicamente de él vivimos Exactamente. ¿Sí? sí. O sea, sí, todo sí. el mundo tiene que cuidar su su, su entorno, su ambiente. Pero sí, nosotros sí, más que nunca, porque nosotros no solamente nosotros vivimos acá, sino que vivimos de el lugar donde estamos, porque somos este, eh, una una referencia turística ya no solamente del país, sino del mundo. Y porque en definitiva, si miramos la historia de este departamento, cuando el, cuando Eh, el turismo anduvo bien, nosotros anduvimos bien y cuando el turismo anduvo mal, nosotros anduvimos mal. O sea que es imprescindible claro. que entengam, entendamos que esto eh, se nos va la vida, eh, cuidarlo y proteger este lugar. Y entonces ahí es donde entramos a, <coughs> a ver cuáles son las, las prioridades de alguna forma que tenemos que ir marcando para decir, bueno, si todo es importante, pero en el orden de, de, de, de atención los temas son estos y debe haber supongo yo un ranking de cuatro cinco seis temas entre ustedes los integrantes sí. de la comisión a decir bueno está está eh, bien tenemos tema, que cuidarnos de eh, todo pero básicamente en estos temas tenemos que hacer tenemos que hacer foco principalmente sí uno de los temas fundamentales es el tema del cuidado del uso y, y distribución del agua eso es fundamental pero también eh, la parte de reciclado Eh, que la gente comprenda que no, no se puede seguir tirando plásticos y, y, y otros residuos al medio ambiente y, y que tenemos que empezar a hacer un reciclado eh, eh, realmente comprometido y, y comprometer a la gente para que sí lo haga. Eh, lo ideal es que no haya que hacer reciclado, pero para eso tenemos que dejar de de hacer eh, materiales que, que se vuelcan al medio ambiente, te, te digo un dato, no más que, que vas a ver eh, es un ejemplo ¿no? se hizo eh, creo que en, en octubre el eh, extreme una carrera de, de autos eléctricos ¿no? tenías ahí dos, dos ejemplos concretos de cómo se usan las cosas. Una, en boxes, en boxes de la carrera. Ahí era todo, pues, eh, o sea, no había nada para reciclar porque no había nada que contaminara. Vos tenías por el otro lado donde la gente nuestra entraba para ver la carrera. Bueno, si vos eh, ves al final de lo que ocurrió de la carrera, era que donde estaba nuestra gente volaban las bolsas de nylon había vasos tirados en, en, en el campo bueno todo todo eh, evidentemente estaba contribuyendo a, a la suciedad del otro lado del lado digamos europeo digamos de, de donde estaban los pilotos donde estaba todo que supuestamente habría más contaminación, no veías nada. Terminó la carrera, no había un vaso, no había nada. Al otro día, yo voy, levanto un vaso, y sabes que el vaso se me deshizo en la mano. O sea, eh, era otro tipo de material, otra idea de cómo conservar el medio ambiente. Y, y es un ejemplo que yo pongo porque es, es un ejemplo de la de diferente forma que nos han educado acá y, nos, y, y lo que han educado en Europa. Ellos, capaz que llegaron a eso porque contaminaron todo, destruyeron sus ríos y todo, pero hoy son ejemplos de, de sustan de sustentabilidad suste de seguro de la, de la, de la, de la lo que de pasa de que se, según el daño que le hicieron al al, claro. al al al ambiente en su lugar ahora son las las este claro, no, las acciones tiene que, que forzar, tienen que, que tomar no se tiene que forzar estudiar y siempre estamos siempre corriendo de la liebre de, de, de, de atrás, atrás sí y por qué por qué porque por ejemplo eh, nadie se, se acuerda del tema del agua hasta que falta sí nadie Sin duda. Se de... entonces viste ¿Sí? son son cosas que tenemos que empezar a analizar de antes porque hay cosas que después de hechas no no se pueden volver atrás bien pero en este caso de repente todo lo que tiene que ver con el reciclado sí se puede volver de atrás y yo sí. quiero ponerte un ejemplo ahora antes de redondear esta interesante charla porque ya tengo alguna otra entrevista que hacer pero pero quiero hacer eh, foco en lo que tiene que ver culpa, en lo que tiene que ver con, con nuestras costas ¿sí? ¿sí? y la intervención del ser humano en las costas porque en definitiva si ahí seguimos haciendo cosas en lugares que de repente no son los adecuados y estoy hablando de construcciones después no vamos a no, no, no vamos a derribar esas construcciones seguramente no las vamos a derribar Sí. ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu, y acá te estoy pidiendo una opinión personal, no de la comisión sí. que integra, a nivel personal, te ocupa o te o te preocupa el estado de las costas en nuestro departamento? O sea, a mí me preocupan varias cosas. Eh, en primer lugar, eh, la humanidad tendría que empezar a pensar que todos los, los residuos de las ciudades los vuelcan a los océanos. Tarde o temprano eso va a estallar, porque vamos a contaminar no solo la tierra, sino los océanos. En el tema de construcciones, yo creo que no se debería permitir la construcción de edificios eh, o, o cualquier, ni carreteras ni nada, a una distancia menor a unos 250 metros de la costa por un hecho de preservación de todo el, el, el mecanismo que tiene la costa de, de, de, de producir la arena, de producir los médanos, o sea, en todo ese sentido. Eh, creo que también tenemos que tener mucho cuidado en la parte de, evidentemente, el, el reciclado de las cosas, Pero lo, lo fundamental es, que no, es prohibir a esas fábricas que, por ejemplo, hacen eh, nylon y, y determinadas eh, cosas que contaminan, que no lo hagan más. Europa está en esa, en esa línea. Y vos ves las diferencias importantes de, en, en lo que respecta a demografía Porque el problema acá es que cuanto más somos, más contaminamos. Ellos ya tuvieron todos los problemas y saben que no pueden seguir en esa línea. Entonces eh, hacen vasos que se destruyen a, a los dos días, ya se rompió el vaso. Pero para eso tenemos que eh, ir a la parte legal y, y, y ir sobre todo a, a los gobiernos a interactuar entre sí acá en Sudamérica para que todo eso no ocurra lo que ocurrió en Europa y también si tenemos el ejemplo europeo que se había contaminado todo tuvieron que hacer todo eso y ahora se ha eh, vuelto a, a una normalidad más o menos eh, vivible digamos bueno vamos a tomar ese ejemplo antes que ocurra acá y hacerlo acá. Siempre estamos ¿viste? Eh, buscando la crisis primero para tener después la reacción y, y no, no es correcto eso. Está claro. Carlos, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, gracias Jorge. Buena jornada. Nos vemos. Hasta pronto. La conversación era con el Edil del Partido Nacional Carlos Sestajano en el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta.